...de información y nuestras miradas confluyen tantas veces en intereses que tienen que ver con tu vida, con el acceso a tus derechos y con las posibilidades que hay en nuestro país, en nuestros territorios, de llegar a llevar unas vidas lo más felices que se pueda. Y en eso tiene mucho que ver eh, sentirse desarrollados, desarrolladas. Es por eso que hoy estamos hablando, estamos ya en contacto con eh, Victoria Estefano, eh, que es la, la periodista que se está haciendo cargo de algunos actos oficiales. Nos lo va a contar la propia Victoria, que es periodista y es trans, también es travesti, perdón. Y eh, Victoria, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, y muy contentos acá de contar con tu presencia, con tu colaboración para este espacio, para charlar un rato, sobre todo porque eh, te hiciste cargo eh, la semana pasada ya de un acto oficial en la, en, la casa, en la Casa Gris, en Santa Fe, ¿nos podés contar acerca de esto? Así es. Así es, el jueves pasado fui convocada por la gobernación para llevar adelante la conducción de un acto oficial de gobierno que tuvo que ver con la firma de un acuerdo de cooperación para políticas de la igualdad eh, entre Costa Rica, España y la provincia de Santa Fe. Y bueno, fue histórico justamente porque jamás había pasado en la historia que una persona trans estuviera al frente de, de, de un acto oficial de gobierno y también, bueno, eh, en, en lo personal, digamos, se sintió desde un lugar de, de muchísima comodidad, también de muchísimo reconocimiento, eh, pero siempre teniendo en cuenta que esto no hubiera sido posible sin una militancia trans Que, que se ha propuesto romper fronteras, romper techos de cristal eh, y que esto no es más que un signo de, de esas conquistas históricas, por de, supuesto. Definitivamente, hay mucha, mucha lucha, mu mucha batalla y también muchas víctimas, Victoria. Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que, que la construcción de, de la militancia trans siempre ha sido una construcción de la resistencia a una una construcción de la supervivencia y en ese sentido también, bueno, seguimos, así como conquistamos estos lugares de visibilidad y de posibilidades para nuestra población, seguimos hablando de una población trans que sigue sin poder superar los 40 años de expectativa de vida. Claro, claro. Ahí mencionaste a la pasada la cuestión de los techos de cristal. ¿Le querés eh, contar a la audiencia, a los que por ahí no estamos enterados de todo, de... De ¿Cuál es el significado de, la, de, la, de los techos de cristal? Y los techos de cristal tienen que ver con estos lugares en los cuales las mujeres, las personas trans, las travestis somos pensadas constantemente, ¿no? Eh, hace poco escribí para periódicas, el, el portal donde, donde escribo, un informe acerca de cómo, bueno, los medios de comunicación habían construido la imagen social de las travestis y las trans, y este recorrido que históricamente abarca desde los, el principio de los 90 hasta bien entrado el 2020, eh, hace este recorrido en el cual, bueno, pasamos de ser la prostituta, la criminal, la, eh, ser valorada de manera peligrosa socialmente, eh, a construirnos como, bueno, primero como artista, con la aparición de figuras como la de Cris Miró, posteriormente aparecimos también en la televisión, ocupando determinados lugares, hasta llegar a conducir programas de TV, y recién hablamos de la primera periodista trans al frente de Nao Menor, la, la televisión pública, eh, frente al noticiero de la televisión pública, que es Diana Surco, locutora nacional, eh, y que bueno, y que hace también a la construcción de posibilidades. Y esos techos de cristal son justamente esas posibilidades dentro de las cuales no nos imaginan y que empezamos a romper de a poco, empezamos a correr de a poco, eh, y que estas pequeñas conquistas, estos pequeños logros van haciendo. ...a esas posibilidades... ...posibilidades también que, que sirven para que... ...aquellos y aquellas... ...que, que hoy están llevando adelante... Eh, ...sus estudios... ...que están proyectando una carrera... Eh, ...sueñen... ...con un poco más... ...yo a esto no me lo hubiera imaginado nunca... ...si no me imaginé ser la primera conductora... ...en la televisión de Santa Fe... ...muchísimo menos me imaginé estar conduciendo... ...un acto oficial de gobierno... Eh, ...pero no lo hubiera soñado jamás si no hubiera existido, por ejemplo, Diana Surco. Mirá, bueno, hay referentas entonces que por ahí empiezan a despejar eh, las brumas de los distintos caminos en los que puede haber desarrollo para personas travestis, para personas trans en la Argentina. Esperamos, por supuesto, que esto se siga replicando y que lo tuyo sea un ejemplo que, que le habilite los sueños a muchas más eh, lo cierto es, Victoria, que eh, bueno, un acto oficial es un acto, viste tantos actos hoy, por ejemplo, va a haber un montón, eh, el inicio de las este, sesiones ordinarias, aquí, allá a nivel nacional, a nivel provincial, este, bueno, era un acto oficial, sí, pero era un acto más, dirá alguno, sobre todo, o alguna también, pero estaba, estaba el gobernador. Estaba, así es, estaba el gobernador, estaba la secretaria de Estado de Género y e Igualdad, Celia Arena, de acá de la provincia de Santa Fe, estaba la embajadora de Costa Rica en Argentina, Ginette Campos Rojas, eh, había presencia, digamos, también de autoridades nacionales, bueno, el senador nacional Roberto Mirabella, eh, también una representante de la casillería argentina, eh, fue un acto con, con rango institucional, digamos, que que también reunió como, como las figuras de, de, de primeros mandos de la provincia, eh, incluso estaba prevista también la presencia de, de la vicegobernadora, que a último momento no pudo asistir, eh, te imaginarás que para mí fue todo un hecho, eh, estar frente al gobernador, poder saludar a las autoridades, digamos, cuestiones que que por ahí nosotras que pateamos la militancia barrial, que, me, que pateamos la militancia territorial, eh, son lugares a los que nunca aspiramos a poder llegar, y, y que bueno, y que hoy son una realidad, eh, y eso también le da manija a los sueños, le da manija a la proyección, pero también eh, leyéndolo políticamente en lo que tiene que ver con una coyuntura histórica que es volver a hablar de un gobierno en términos de ampliación de derechos, que es volver a pensarnos dentro de la lógica del Estado con políticas de Estado que, que justamente busquen la incorporación de personas trans en el Estado y dejar al menos atrás... Eh, aquellas políticas públicas que estaban destinadas a la persecución de personas trans en nuestro propio país y que en los últimos cuatro años de gestión hemos visto perfectamente cómo se llevan adelante. Eh, entonces también en este marco estas posibilidades permiten empezar a divisar otros futuros posibles, pero claro, esto solamente también se puede consolidar a través de proyectos políticos que así lo permitan y sobre todo de las leyes que hemos venido construyendo, la ley de cupo laboral trans a nivel nacional, que está próxima a discutirse en el Congreso de la Nación, las leyes provinciales de cupo trans también y la discusión, por supuesto, de la ley integral trans a nivel nacional, que no es menor porque viene a resarcir, a reparar esa persecución histórica que hemos sufrido las travestis y las trans por parte del Estado. La discriminación también la, la fue sorbiendo de atragos la sociedad y la proyectaba aquí y allá en la esquina de la, de la cuadra de cada una, de cada uno, Victoria. ¿Cómo es hoy por hoy? Este, es cómo, ¿Cómo están? ¿Cuál es el estado de situación de estas luchas, eh, de la lucha de la disidencia en el territorio en el que te manejas en la provincia de Santa Fe? Creo que sí, de alguna manera, hemos roto eh, con años del descreimiento del Estado, ¿no? Que también fue, es un trabajo consciente que tenemos que hacer para también... Porque incluso en el reclamo en el reclamo al Estado hay una forma de militancia política y lamentablemente muchas de las compañeras que han sufrido la persecución del Estado llegan a descreer de que esas posibilidades en algún momento den su fruto y nos permitan alcanzar eh, otros derechos y conquistar otros pisos de legitimidad y de dignidad, claro. claramente. Entonces, también construir esa visión del Estado es un trabajo permanente que se hace en el territorio donde se le deben asignar responsabilidades primeras eh, sobre las Situaciones en las que se encuentran las compañeras trans, y acá hablamos concretamente del déficit en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda. No es que porque una travesti condujo un acto oficial de gobierno, a todas las travestis se les transformó la vida, o porque Diana Surco está pues en la televisión pública, hay una teoría del derrame en la cual a todas nos mejora de alguna manera. Simplemente nos amplía. El marco de los sueños sí nos permite proyectarnos en otros lugares, pero la realidad es que, por lo menos acá en Santa Fe, más del 60% de la población trans no ha concluido estudios secundarios, menos del 3% ha logrado alcanzar niveles educativos en el, en el nivel superior o universitario, entonces seguimos hablando de una enorme deuda del Estado para con la población trans, que se extiende a ciertos sectores de la población LGBTI aún y que, bueno, y que es necesario comenzar a pensar en reparar y creo que esa reparación viene de mano de legislaciones que le otorguen al Estado de herramientas. Victoria, hablaste a la pasada de los últimos cuatro años de gestión con políticas que profundizaban la discriminación y la persecución. ¿Crees que el cambio de gobierno habilita la posibilidad de tener un interlocutor en el Estado este, que tenga las, los oídos más abiertos? Lo escuchaste hoy, Creo por ejemplo, sí. a Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Claramente, claramente. hablar de que exista una agenda de género Que, que se piense desde la estatalidad, para nosotras es la posibilidad de meter nuestra propia agenda. Eh, y creo que Loana lo dijo eh, previo a su muerte y durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estábamos frente a un Estado que por primera vez se escuchó. Por primera vez se escuchó, por primera vez consolidó leyes que tenían que ver con la ampliación de derechos de aquellos sectores que históricamente habíamos sido postergados y habíamos sido invisibilizados dentro de la política pública. Eh, entonces hoy poder construir sobre las bases de un Estado que permite la interpelación, porque habilitar las discusiones también es eso, es interpelar al Estado para que preste atención a aquellas demandas específicas que tenemos, eh, sobre todo aquellos que hemos sido postergados. Entonces creo que sí, frente a la coyuntura, eh, hay una apertura democrática que, que nos permite construir en otro sentido, que nos permite construir de la mano con el Estado que tiene enormes déficits, sin duda alguna, eh, por eso también la permanente vigilancia de los derechos es algo a lo que nos debemos y, y también uno de los mensajes de, de nuestra traviarca Luana Berkins Entonces, en ese sentido, seguir construyendo, seguir ampliando y particularmente lo que tiene que ver con determinados territorios dentro de nuestro país, porque hay algo de lo que también se habló hoy en las sesiones acerca de la opulencia del centro del país, eh, también, bueno, en detrimento de la pobreza esparcida por el norte y por el sur, y, y Y en términos de ampliación de derechos, también estamos hablando de lo mismo. No es el acceso a recursos que tienen las compañeras en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, las que tenemos nosotras, nosotres viviendo en provincias grandes y del centro, que las que tienen las compañeras en Salta, que las que tienen las compañeras en Jujuy, donde los regímenes de gobierno eh, son cuasi feudales. Eh, y donde aún se sigue impartiendo obligatoriamente educación religiosa en instituciones públicas. Entonces, en ese sentido también poder nivelar ese acceso a derechos, garantizar eh, acceso a esos derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, es parte de, de, también de la agenda que, que necesitamos que, que ese Estado escuche que necesitamos que este Estado encabece y que por supuesto le exigimos a nuestras propias compañeras dentro de esa estructura estatal, porque por primera vez también en la historia tenemos una subsecretaria de Políticas de Diversidad Sexual de la Nación, que es una mujer trans, que es rueda eh, así como está Ornel Infante, eh, en las políticas antidiscriminatorias del INADI. Digo, hemos logrado meter en esa estructura estatal también a compañeras que han pateado la militancia, al igual que nosotras, y que hoy entendemos como aliadas, pero también como responsables de llevar esas discusiones al Estado y de bajar una agenda que nos permita trabajar a quienes estamos en el territorio y seguir creciendo en esto de, de poder garantizar derechos. Tal cual. Eso también colabora para que las instituciones mejoren su calidad. Victoria, te estamos sumamente agradecidas por este rato que compartiste con nosotros y permitinos también felicitarte por este paso que en tu carrera es trascendental, así como en el desarrollo de, de tu vida. Y bueno, a través tuyo, felicitamos también la lucha de este colectivo que siempre tiene una lección para estudiar y para, para aprender. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes, chicas. Que tengan buenas tardes. Bueno, ahí está Victoria Estefano. Charlada.